www.ondasonolaradio.com Hoy vamos a dedicar el programa a parte de los artistas que se encuentran involucrados en Resonances of Resistance sonidos experimentales para Gaza recopilatorio sin ánimo de lucro que República Ibérica Ruidista desde Murcia publica en formato digital en libre descarga a partir de la convocatoria abierta del artista sonoro Sergio Sánchez según él para apoyar al pueblo palestino en su lucha por la libertad. En el disco podéis escuchar las diferentes propuestas sonoras experimentales que desde el eclecticismo se vertebran a través de los artistas participantes con Gaza. Un gran número de grabaciones han sido recibidas. Muchos estilos y subgéneros suenan en este amplio recopilatorio. Improvisación libre, electroacústica, noise, ambient, industrial, etcétera. Vamos a realizar una sesión a continuación con nuestros temas favoritos de este recopilatorio con más de 80 artistas. Hemos hecho una selección de 15 artistas, entre los que se encuentra Javier Piñango, con el que empezamos nuestra sesión. El nombre de Javier Piñango es un nombre que resuena con propinencia en diversos campos, especialmente en el mundo de la música y el arte sonoro, Esta innovadora artista, cuya carrera se extiende por cerca de tres décadas, ha hecho grandes contribuciones significativas que han ayudado a moldear y a enriquecer el panorama artístico. Continuamos con el granadino Antonio Luis Guillén, compositor, productor, cantante y multiinstrumentalista español que realiza música experimental e improvisación libre. Además de creador de álbumes firmados bajo el nombre de A.L. Guillén, fue miembro fundador de bandas como Alondra Satori, Junigor, Les Rojo en y Sefronia, entre otros proyectos. Codirigió el colectivo Morada Sónica, y fue director del ciclo de improvisación libre de Clasic Jazz de Almería, ciudad donde actualmente reside y coordina los eventos culturales del ciclo In Más Audito. También es productor y editor discográfico a través del net label Grupo Ungido. Más información en alguillen.bandcamp.com. Guillén, vamos a escuchar Territorios ocupados por la muerte, del músico Carlos Suárez, compositor y etnomusicólogo gallego-venezolano. Ha creado más de 40 obras acústicas y electroacústicas. Sus viajes de investigación por Venezuela y el Caribe se inician en 1989, principalmente a las áreas culturales afroamericanas del Caribe e indígenas del Amazonas donde realiza grabaciones y estudios sobre música y paisajes sonoros. Más info en carlossuarez.eu. que yen vamos a escuchar a Red byte del que no tenemos ningún tipo de información. Cambiamos de tercio para escuchar a Pelayo Arizabalaga, músico-pintor que ha formado parte de bandas míticas como Clónicos, con quienes ha publicado varios discos, habiendo colaborado además con infinidad de artistas, entre ellos Jeb Noix y Víctor Nubla, el trío Fronton o Bob Wagner, He realizado exposiciones de partituras gráficas, composiciones, conciertos y talleres para imprescindibles festivales y entidades de la cultura en sus más de 40 años de trayectoria profesional. Principalmente toca clarinete bajo, saxo, elementos electrónicos y discos de vinilo trucados. ¡Bien! Tras Pelayo, vamos a escuchar otro nombre mítico. Se trata de Marcus Breus, compositor ecléctico, trompetista e investigador de la electrónica. Marcus Breus es una figura emblemática. Más info en marcus-breus, escrito breus, b r e Thank <laughs> you. Tras Broice, vamos a escuchar a File Under Toner, nombre bajo el cual Anki Toner edita algunos proyectos en solitario. Un nombre tomado del libro File Under Popular, de Chris Cutler. A continuación, vamos a escuchar a Nepsis, del que no hemos conseguido ningún tipo de información. Tras nepsis escuchamos Sufrimiento en Gaza, tema interpretado por el músico granadino Dalberme. Más info en dalberme.bandcamp.com sonando Antonio Clavijo Victoria, músico y artista visual de Barcelona. Ha sido el guitarra y compositor de bandas como Inés de Castro, Nervo Zellemann, Amigos de las Hogueras o Kino Platz. Ahora, como primo gaviano, explora la faceta más experimental de la música, utilizando drones, paisaje sonoro, noise, ambient y electrónica primitiva. Con una amplia experiencia en los escenarios, su puesta en escena es marcadamente visual. Nos trasladamos a Almería para escuchar al barcelonés Josep María Soler Solá, más conocido con el nombre de Stahlfabrik, residente en Almería desde hace muchos años. Josep es un artista sonoro, músico experimental, divulgador musical, blogger, locutor de radio, organizador de eventos, activista, agitador cultural, llevando a cabo actividades desde los años 80. Más info en stahlfabrikmusic.bandcamp.com rrell a escuchar a Stolf Fabric. Vamos a escuchar el ruidismo de Rodrigo Yau y Julio Lamia. este noise vamos a escuchar algo más Ambient, de la mano de Kenroku Park, japonés, del que no tenemos ninguna información, pero está dentro del sello de Ambient y Drone español Latitude Music. Casi para terminar, vamos a escuchar al californiano Grant Skoglund. Se trasladó a España en 2014, afincándose en Granada. Allí entró en contacto con las tradiciones musicales y folclóricas oscenses, y entre sus jotas y fandanguillos trató de compartir la música tradicional de su país. Folk, blues, country, gospel... Desde entonces ha continuado tocando por Andalucía y Extremadura. En este tema suyo va a sonar su faceta más ambient. Para terminar vamos a escuchar a Iván Bolosín, multiartista mexicano involucrado en música noise de vanguardia, performance dadaístas, payasos de teatro, instalaciones artísticas, software de audio y programación informática. En las locuciones estuvo Elena y en la selección musical y edición César. Hasta el próximo programa.